gente de la Vega Baja. Con Jesús Cerón. Buenas tardes, son las siete y seis minutos y esto es la tertulia deportiva y ¿para qué digo yo esto? Si ya lo saben ustedes. El caso es que pues vamos a dar comienzo en este viernes veinticinco del mes de septiembre, una nueva edición de este espacio deportivo que Diferente a todos los demás, diferente al de Onda Deportiva que tan acuerdo? diferente, no se habla de deporte. Ya estamos metiendo baza. Bueno, pues decía si me dejan que no se habla de deporte termina. La frase? Bueno, pues eh, decía si me dejan que no se habla de deporte, vale. Bueno, sí, pero no. Que es un programa diferente al diario de Onda Deportiva que pues ya acompaña, que no se habla de deporte. <risa> Bueno, ese que está hablando, ese que escuchan ustedes... La voz está? de la conciencia. Eso es, la voz de la conciencia. Pues antes de nada voy a saludarlo, a ver si así es capaz de que de dejarme buenas hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, don Antonio... Sala, gracias. Egipciano. <risa> ¿Cómo estamos? Don Antonio Egipciano, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para los amigos, Tony, así que te seguiremos llamando Para Antonio. Para los amigos, Tony. Te seguiremos llamando Antonio. Pues lo que usted quiera. Pues sí. Hay mayoría. Bueno, Tony, vamos a ver. Ya te puedo decir que si somos Antonios al cubo, estamos al cuadrado. Ya, que no está Antonio Marí. Pues, hombre. Eso es lo que tú quieres decir. Es el fijo que nunca está. <risa> Pero bueno, voy a llamarlo por teléfono. Tú siga presentando. Vale, pues sigo presentando. Voy a aprovechar que no está ahora Doni metiendo baza y me va a poder dejar hablar. ¿Para y... no hablar de deporte? Bueno, ¿para qué he dicho nada? <risa> ¿Está por ahí, Doni? Siempre. <risa> ¿No vas a llamar a Antonio Marí? Estoy en ello. Ah, vale, pues tú llama, tú llama, que yo sigo. Pero te estoy oyendo, ¿eh? <risa> pues yo decía que a lo largo de la semana en Onda Deportiva, de 3 y 5 a 4, le acompañamos a ustedes con el programa de deportes, y hablamos de deportes, Tony, de 3 y 5 a 4, con entrevistas, con novedades. De 3 y 5 a 4. Sí, claro. Pero no de Bueno, de 7 a 8 es una tertulia, de que es de Victoria, deportes, que es de deportes y de muchas otras cosas. Pero de deportes también, Tony. Así que si me dejas seguir, voy a presentar a los que tenemos con nosotros porque los que no están ya tenemos ya tendremos tiempo de quejarnos de ellos y tendremos tiempo de que los que están puedan meterse con ellos. Pedro Pagan, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tarde vamos a hablar de deporte. Ah, sí? Sí. Ah, vamos bueno, a hablar no, del Orihuela no. que está muy bien. ¿Has oído Tony? ¿Y el de Torrevieja que está muy mal? Bueno, Pues mira, hablaremos también, hombre. Bueno, como ves Tony, pero... Para una vez que Lorihuela está no muy bien, medio bien. Por eso digo. Que Por como... entonces. <coughs> no, no aprovecha no, no. el tirón. No, no, no. Lorihuela está muy bien, muy bien, muy de bien. De momento, de es momento. Que, es que relación calidad precio está muy bien. Vale, no, sí, sí, sí no te digo que no. No, pero que te quiero decir que hemos hablado tantas veces de Lorihuela estando mal que hoy toca hablar de Lorihuela que está muy bien. Para vosotros que sois tan caseros, Lorihuela siempre ha estado bien, ¿eh? Y ahí tengo las tertulias no veas, guardadas. Sí. No Vaya. <risa> Bueno, como ves Pedro pagando un café ya. Eh, Tony. Bueno. A veces ex alguna excepción ha habido porque no pero viene porque no tal. soy de los... de los fallones. No eres de los digo fallones. No de <risa> de con los fa. con fa. Con Fa. Dos, re mi fa sol no ha venido bueno, hoy, no, ¿eh? No, no, no, no. Emilio Ortuño, ¿cómo cambian por fa por F que diga cómo cambian de ponerle la a a ponerle la O, ¿eh? Ya sí, te digo. Cambian una barbaridad. Pero, oye, sí, bueno, pues Emilio Ortuño que es experto en eso no está. Pues. Así es que podéis decir lo que queráis. ¿Por porque está jugando al teto, fijo? No no, no, no, no, el hombre no ha podido venir, eh, la verdad es que la causa es justificada, me ha llamado por teléfono, me ha pedido disculpas, no puede venir porque estaba durmiendo. Efectivamente. <risa> no me extraña. <risa> nos ha fallado. <risa> bueno, pues seguimos presentando a la gente, Emilio Artuño, que duerme tranquilo si nos está escuchando, que lo dejamos hoy un día de vacaciones, no lo va a cobrar, por supuesto. Eh, Alberto cero buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, Uy. algo falla por allá a ver, a ver, ¿a otra vez? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ahora me, sí. Me separo un poco, ¿verdad? Bueno, sí, un poquito. Pues oye, eh, hoy sí, hoy estamos, vamos a hablar del Orihuela porque está bien, además, con, ¿Por dos, tú lo digas. con dos portátiles sí, <risa> para sí, no sí, fallar en sí. la porra. ¿eh? Sí, sí, hoy <risa> ¿Eh, tenemos Pedro? dos portátiles, ojo. Eh, señor, cada uno con el suyo. Por Exacto. cierto, por cierto. Por cierto, por acertaste el Orihuela, ya lo cierto. sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. <risa> luego hablaremos de eso venga seguimos presentando a la oye agencia. por cierto sabes que Iker Jiménez perdón eh, Ceron Jiménez perdón ha venido Antonio María hombre no me lo puedo creer no puedo ahora, ahora, ahora los no, que no tenéis que los que lo criticaba y qué no me lo puedo creer ahora los tenéis que comer las palabras a ver Antonio María es cierto que ha venido usted Cierto. Hombre, bienvenido. Se ha hecho, se ha hecho de robar. Pues no no lo podíamos creer Hombre. nadie, ¿eh? Antonio, bueno... Hombre, por Dios. De, después de, después de cómo jugó el Madrid no voy a venir yo. ¡Oje! Ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno. Con eso ya tenéis para todo el año. Y tú quédate, Albertito, ¿eh? Oye, esto es jugando mal, ¿eh? que nada más que, que juega mal yo, El día que juguemos bien, fíjate oy, oy, oy, Madre mía, tengo una el... alegría que llegue en noviembre No uh, juega mal el Madrid eh, Por cierto, en, no eh, me interesa. en la encuesta Cristiano. Cristiano ¿Y el que sea teo qué? <risa> Ronaldo <risa> Pues eso, que, que el Madrid va bien El Orihuela va bien El Torrevija por desgracia no sabemos qué le está pasando en este inicio de temporada. Antonio Sala, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre tan prudente esperando a que los saludemos. Pues sí, ha dicho que esto es una estratagema porque algún día, algún día ocurrirá. Yo no vendré a la tertulia y la gente creerá que estoy y cobraré lo mismo o sea <risa> vosotros ¿sí? ¿Sí? por cierto Antonio eh, <risa> no creo que el café lo tengamos los, el fotógrafo de minuto 0. es ¿verdad? No, porque el otro día creo que no ah, no sé si fue el otro día no el vamos, miércoles no, miércoles no fue Además yo no creo en esas cosas. ¿Cómo va a ser el investigador deportivo no, cuyo nombre nunca se ha dicho aquí el No, el investigador el deportivo no, hablo de de minuto0.es. A ah, minuto0.es, sí. madre de mía. Es donde tú escribes. He mezclado dos pro, bueno, dos páginas que se hacen la competencia. Aquí va lo a que haber he hecho? una Pero competencia, rica. no no competencia, digo, no. Yo, estoy, estoy pensando en hacerme yo una. No. Por cierto, por cierto, sí. en la página no web, en la página web eh, minuto es. Eh, si no pasa nada la semana que viene podrán ustedes escuchar bien, la tertulia bien. de hoy porque va a empezar a funcionar ya legalmente sí, oficialmente que... el lunes, ¿no? Ah, que está funcionando ilegalmente. No, no, no, no, sí, no. aquí hay pirateo, aquí pero de lo... chantajear aquí. Realmente no, lo que es es que tú <risas> pones la, el minuto cero, la dirección y no y no se te abre. O Todavía o sea, no se abre porque está en construcción, digamos. Sí, pero el lunes eh, creo que ya creemos, se va a poder. Creemos que el lunes empezará. O sea, creemos, eh, creemos. Que la semana que viene podremos escuchar la tertulia de hoy en la página web minuto -cero es. Así que llevar cuidado lo que decís. Bueno, bueno, escucha la tertulia y muchas cosas más. Bueno, muchas cosas más, por hay, supuesto. Hay que haber concurso también, encuesta. ¿Concurso de qué? Pues un concurso... ¿De, ¿De qué? Un, de, participar de, de, de preguntas y el que acierto... No, no me interesa. No, de todas formas, tú no puedes participar. Te el pero tú no puedes participar. El ordenador elige al azar, pero en el caso de que tú salga ganador, volveremos a sortear. No bueno, me interesa. Hay que decir para todos nuestros fans que estén ilusionados con esa página ¡Bum! que nuestros caretos no salen. No, Gracias a Dios. Después de la experiencia última, se ha bueno, tomado la determinación de que en esta página bueno no salgan. salgan. exacto. Eh, sí, sí. Eso sí, yo eh, tengo que decirte que que Antonio mmm, le gusta mucho cómo escribe, sobre todo a, bueno, a la gente de la página que lo ha leído. Pero, tío, ah, pero lo ha leído, pero por no tío, nos tío, crean que todavía no está. Hombre, pero los dueños sí, los dueños lo, ah, la, lo leen. Pues yo agradezco mucho a los dueños <ríe> por... Vamos no te lo digo pues, por su buen gusto no te lo digo te lo digo muy en serio porque dice que vamos me, me han comentado que, que que le gusta bastante cómo escribe Pero si es profesor pues, bueno. muchas gracias está... eh, estaría bueno con profesor oye no y eso bien. de qué dices tú que en, pones la página y no entra no entrarás tú pues yo entro siempre bueno tú tienes que meter las tertulias pero vamos, eh, vamos a ver eso, a ver, eso no. no tiene nada que ver yo pongo la en la página www.minutos0.es y entro ¿Cómo que, ¿Cómo que entras? ¿Cómo que entro a mí? Bueno, la bueno, no. ¿Sí? Vosotros sabréis el follón que estáis armando, porque vamos. Ah, bueno, pues si es así, pues oye, cogemos. Pero es que no es que sea así, es que hace así tres semanas ya. Bueno, pues te, te has equivocado. No, bueno, te has bueno, equivocado cállate, tú, porque hombre, el cállate. logotipo de Onda solo a la izquierda. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué me estás contando? Bueno, pero yo no te llamé y te dije lo que tenías que poner. ¿Yo qué tenía que poner? A tú sabrás Bueno, las peleas matrimoniales Bueno, primera, bueno, primera tertulia, bueno, eh. bueno. Oye, voy a piratear la página, que quieras que te diga? Oye, Toni, ¿tú no querías hablar de deporte? No <risa> Ya, se está visto que no, lo come, achaca a mí que no se habla de deportes en la tertulia, por favor pues venga, a Por cierto, Antonio Marí, ya que ha llegado usted tarde, lo, lo voy a decir Aunque luego, evidentemente, lo ampliaremos con muchos detalles y, <risa> y en fin eh, Yo acerté la porra del Orihuela Eso es un pretexto para decirlo por segunda vez <risa> Lo había oído por primera vez Gracias hombre Aunque hubo un acierto más, luego comentaremos eh, Creo bueno. que es momento de eh, Creo que ibas a decir algo ver No, iba a decirle a Toni que, que luego le diga Antonio como cómo, cómo ve la página Vale, pues ya, creo que es momento an te Antes de que se haga sí, sí, digamos, la... Para que la puedas ver ya o sea, que yo puedo entrar en el círculo ilegal. Exacto. Muy fácil, tres W punto, minuto eso, ¿no? puntos, minuto cero Que no, hombre, que no, que acaba de Barra periódico. Lo... Os acierto. Pero, chico. Pero bueno, pero bueno, este hombre. Este hombre no se le puede decir nada, ¿eh? Quiero que sepáis una cosa. Estoy tomando ejemplo de FC Barcelona y acabo de contratar a un detective privado para que os vigile a ver lo que hacéis en vuestro tiempo libre, ¿eh? Así que cuidadito. Pero luego lo negarás. Hombre, por supuesto, Bueno, esto está grabado, ¿no? <risa> Adelante el publicidad, Tony. Onda 0 Vega Baja. Onda cero Radio en la Vega Baja, 93.6 FM. Pues ya tenemos con nosotros es a la sintonía, casi nos lo indica cuando son las 7 y 19 minutos Tenemos al investigador deportivo, buenas tardes Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estamos? <risa> Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Sí, ya un poco más <risa> <risa> No, no te hemos oído La culpa la técnico que no ha Hombre, niños, por ¿verdad? favor, faltaría <risa> más <risa> Oye, pues mira os digo una cosa El domingo ya sabéis que se Bueno, se celebraba el campeonato mundial de estruja en Rafal Y uh -huh. hoy tengo aquí a dos personas que son protagonistas Porque además hoy tengo protagonistas aquí en, en bueno, en no Onda Cero de Abaja Tenemos a dos participantes de ese campeonato de estruja Pero es que además uno de ellos es el presidente Bueno, vamos a darle bienvenida Muy buenos días, presidente, bueno, buenas tardes, presidente oh. del estruja de Rafal Bueno, un buen saludo para nuestros tertulianos Hombre, hola, bueno, buenas tardes, eh, <risas> señor presidente, ¿cómo se llama usted? Antonio, el tigre Antonio, el tigre, tigre. Ya somos cuatro, Antonio. Bueno, está en la tertulia de Los Antonio. El póker. Bueno, Antonio, ya el investigador deportivo nos explicó en una ocasión en qué consistía este deporte de la estruja. Sí. Como presidente, eh, díganos eh, qué vamos a qué nivel de aceptación, digamos, tiene este deporte porque parece ser que es poco conocido, pero que hay mucha afición, ¿no? Pues bueno, sí, sí que hay mucha afición. Este deporte viene de antiguamente Cuando no habían tractores y eso, se, cuando la, cavaban los huertos, se trujaba la tierra para dejar la llana con unos con unos mazos de madera. ¿Eh? Y entonces, pues nosotros dijimos, pues vamos a hacer esto y tenemos el mazo de madera con una borra, con una bola irregular. Y hay que pasarla por una portería y la verdad es que es muy divertido. O uh -huh. sea, pues estamos hablando del Capitán Trueno vamos. Eso hay que tener. <risa> <risa> hay que comer, eh, hay que comer. No, no, no, te invitamos allí y lo pruebas que te va a divertir eso. Seguro. Bueno, eh, este domingo a las 11 en el campo, bueno, en el polideportivo de Rafal Tenemos allí el campeonato mundial de estruja, además como motivo de las fiestas de Rafal Y también quería que con Chipi, que es uno de los jugadores que, bueno, tiene más experiencia Y además es secretario de esta asociación de estrujadores Quiero preguntarle a Chipi, Chipi, ¿qué esperas para este fin de semana? Porque ya sabemos que, bueno, habéis sacado todos los machos a relucir y las bolas que eso le gusta mucho a los portugueses y sabemos y sabemos que uno de los que más ha acertado digamos en este momento metiendo las polas con el macho donde uno tiene que meterlas <risa> que es la portería no penséis mal el agujero el agujero el agujero de la portería sí, sí, ha sí. sido el one bueno cuéntanos un poco la crónica de lo que fue el domingo pasado y qué es lo que vamos a encontrarnos Bueno, mi tío, mi tío se cree que que todos los domingos cae nubes del cielo. <risa> el domingo, el domingo tuvo la suerte o la desgracia de ir por detrás. Pero este domingo le voy a dar a él a Garicato y al hombre ensalada a los tres. ¿Pasó un cómic? Pues sí, mira, ya sabéis, tenemos desde Garicato, el hombre ensalada, el llano, el rollado, en media vida. Tenemos a toda esa gente de Rafal que, bueno, vais a poder encontrarla este domingo allí para jugar a la estruja. Va a ser la final del Campeonato del Mundo. Los dos, los dos campeonatos que han habido estos fines de semana anteriores se han suspendido porque hubo una baja participación. Y entonces lo, la puntuación no se cuenta y se va a contar solo la del domingo. Allí se celebrará el Campeonato del Mundo y él ya no puede ser que pierda... Ese, esa corona que tiene ¿Tú qué crees, Chibi? Yo creo que está liquidado Chibi, una pregunta Chibi eh, sí. ¿Es muy complicado meter la, la bola donde hay que meterla? Escúchame el, el problema está en el terreno En la fuerza En la velocidad Y en el toque Esto es como Cristiano Ronaldo y Messi Otra veces ya. prueban y va Y vez veces prueban Y no va Oye, a mí ya, lo que ya. me parece curioso Siendo un campeonato del mundo De un deporte tan curioso ¿Cómo es que en la vega baja Casi nadie lo conoce? Porque Es un deporte de élite Entonces Vale, no vale eres, No es para minorías, de hay, momento Hay que estar preparado Ahora le estamos dando un poco más de auge Para que la gente lo conozca Y pues ya que el golf, que es un deporte menor Y el cricket, que es un deporte olvidado Tienen tanto auge a nivel mundial Este que es el padre de los deportes de palo y bola porque no lo va a tener? Hombre, por supuesto, por supuesto eh, <risa> Escucha, amigo eh, De que no lo conocen Pues tenemos un portugués jugando Tenemos jugadores de, de Alpera, de Alicante, de Murcia, de Orihuela, lo que pasa, y algún francés. Uh -huh. Lo del francés lo ha dicho este Porque yo no entiendo eso. <risa> <risa> o sea que tienen fichajes extranjeros y todo, qué y, barbaridad. Tenemos participantes internacionales, de hecho por eso es campeonato del mundo. Y muy pronto la colonia inglesa. Ay ah, también, vamos a tener un inglés. Uh -huh. y bueno, hay un, alguna inglesa que otra, pero... Oye, y estrujan bien la inglesa o no? Hombre, se defiende. <risa> Venga, hasta luego. Bueno, hasta luego, pues, eh, Jesús. Bueno, aquí, pues hasta aquí hemos tenido la estruja de hoy. Hasta aquí y la nada, Ya ya os contaremos más conforme vayan pasando la jornada. Muy bien, muy bien. Aquí el problema es que como Toni no conoce el deporte se cree que nadie más lo Pero conoce. Pero es que Pedro y Alberto sí, tampoco, aquí, así que, que, que no, y claro los, claro los Antonio sí. que están aquí mirando con cara de asombrado no, menos. No, no. Nosotros, no, nosotros no, sí que no lo faltéis, conocemos. No falteis el domingo. ¿Eh? Que va a hacer época. <risa> pues ahí estaremos, eh, por lo menos el investigador deportivo seguro que sí. está. Investigador. Dime. Nada, ¿algo más? No, la, ya. La porra. porra. Solo quiero que, bien. nada, que tenéis el domingo una cita y ahora vamos con la porra, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues nada, vamos con ella, vamos, ya, vamos con, con la porra. porra. A ver, a ver, a ver lo que nos trae la porra ahora. Vamos a empezar por la segunda división B con el Orihuela que se va a enfrentar, como ya lo saben, a los. Primero Gronez... de quien acertó la porra, ¿no? Otra vez. Es que me Hubo dices... otro acierto. Ah, bueno. La división no tiene... general. Eso no te importa. ¿Cómo, no ¿Cómo que no tiene importancia? No, porque mira, eh, la porra pasada yo acerté va? el Santandreu igual a cero a cero. Y luego acertó también Emilio Ortuño El empate del Almoradí frente al Villa de Arranda pero Entonces como, no tiene importancia Por eso, como no ha venido, pues no tiene importancia <risa> no, Además, si no ha venido, no tiene derecho Ese punto no se suma Por no, eso no. por eso lo digo Así que de momento esto el que suma, <risa> suma puntos soy yo <risa> <risa> <risa> <risa> Al final se lleva jamón <risa> sí, no, no, sí, sí, sí, lo llevaré, sí eh, se sí, lo lleva Y el hermano ¿Os creéis que no voy yo dispuesto a llevarme el jamón? A ver esto qué es, hombre Va por el jamón Claro que sí. Le un cordero, me un jamón. <risa> bueno, vamos a ver. Decía, Logroñés Orihuela. A ver, por quién empezamos, eh, Pedro. Pues Logroñés Orihuela. Mmm, vamos a hacer otro empate. Es bueno, empate a uno. Empate a uno. No nos abonemos mucho al empate que a la larga tampoco es muy bueno. Joder, ya firmaría yo empatar todos los partidos de fuera de casa. Ajá. Toni, 3-1 ¿Pierde el Orihuela? ¿Cómo no? Por supuesto ¿Cómo no? Si no, ¿tú qué vas a decir? Hombre Creando amigos Como siempre Antonio Sala 1-2 Tirando para casa como siempre Como debe ser Antonio Marí 1-1 ¿eh? Qué buen sitio ese para ir a ver ese partido sí, señor la a, a la calle Laurel Pero el 1-1 ya lo he dicho yo El 1 lo... Sí, lo vaya, ha dicho Pedro Vaya 0-0 <risa> Claro Luego a medias, ¿eh? Si aciertas a medias <risa> Alberto. 02 <ríe> Investigador. ¿Investigador deportivo? Este está trujando. Lo estrujado. Está, está Espérate que no está, que lo vea más. Está <ríe> ay, estrujando. Ay, ay, ay, ay. No lo hemos despedido y se larga. Qué bárbaro. Bueno, pues ve, mientras vamos a seguir con la porra. Luego lo retomaremos con él. Y nos vamos a la tercera división, el Torrevieja que tiene que enfrentarse al Catarroja Torrevieja, Catarroja, por cierto, el partido Logroñés Orihuela el domingo a las 6 de la tarde el partido Torrevieja-Catarroja también el domingo a las 6 de la tarde Pedro Torrevieja, el partido ya hay que ganar ya ¿no? tenemos al investigador ya. bueno, pues que diga el investigador Orihuela, ¿no? venga, investigador, Logroñés Orihuela Logroñés Orihuela, partido fuera, difícil ¿se ha dicho un 2-2? No, no se ha dicho, pero ya ¿2 -2 -2? lo has dicho tú Dos. Muy bien Bonitos resultados Por cierto, que como no estaba si no lo sabías Que la porra de la semana pasada la acerté yo, ¿sabes? Investigador <risa> Suerte que tuviste, vamos, no sé cómo Y va primero con un punto <risa> Ya, no, luego exeguo, se pone el primero exeguo. cuando exeguo. quiere <risa> Pedro, Torrevieja que roja, ¿eh? Pues el Torrevieja tiene que ganar Vamos a darle un apurito, pero 2-1 uh -huh. Tony, 2-0 Antonio Marí 1-0 Alberto 3-1 Investigador Yo confío en el Torrevieja 2-1 ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Has dicho 2-1? Ah. Venga, pues... Eh, 3-2 Fíjate lo que te digo Vamos a sufrir Vale, y yo voy a decir Porque no he dicho antes el resultado del... de Orihuela Del Logroñés Orihuela Así que me toca decirlo Estás un poquito distraído Y hoy. me toca decir sí. también el del Torrevieja Catarroja A ver... Eh, Los groñes origuella. Eh, es que me lo habéis puesto tan complicado. 0-1 que no lo ha dicho nadie. Y Torre Vieja-Cata Roja me toca a mí decirlo porque voy a dejar a Antonio a Antonio Sala para el último para que hagas un minuto de gloria. Que hoy fíjate voy a dejar que ese minuto sea un poco más largo. Claro. Hay que hablar de deporte. Pues sí. Torre Vieja-Cata Roja. Para ver. Ah, lo digo yo. Eh, voy a decidir empate a cero que no se ha dicho. Antonio Sala. Bueno, me abruma su magnanimidad, dejándome más de un minuto. Bueno, pues sí, toca ganar, como decía Pedro la semana pasada, vuelvo a decir esta y con razón. Y yo tengo que decir que igual el equipo necesita anímicamente esa victoria para empezar a tomar un ritmo normal. Porque, como decía el entrenador esta misma semana... Todos los partidos se ha tenido la posibilidad de ganar. O sea, no es que un equipo haya perdido porque el contrario sea superior o porque nos o porque vemos que no hay equipo que no juega que no responde. Sencillamente, que ha salido mal, cierto es que en parte achacable a errores propios y en parte circunstancias del juego. El otro día fue un penalti, sí, fue un penalti que podía ser fuera del área adentro, eso ya quedará en el limbo, pero un partido estaba... ...estupendamente controlado... ...con ocasiones pocas... ...pero las pocas que hubo... ...favorables al Torrevieja... ...y que no se marcaron... ...el partido anterior... ...en casa contra el Alcida... ...un primer tiempo espléndido... ...casi diría que de fábula... ...por lo que jugó el equipo... ...por lo que tocó el balón... ...y en el segundo tiempo... ...acusando el cansancio... ...eso sí acumulado... ...pues dos fallos defensivos... ...y dos goles... ...es decir justo... ...lo que hacía el equipo... ...el año pasado... ...que sacaba petróleo... ...prácticamente de, de un secarral... ...ahora es todo lo contrario... Ahora, esos fallos defensivos, esas jugadas de estrategia, nos están costando derrotas, cuando el año pasado suponían victorias. Yo creo que es cuestión de una racha, como se tuvo el año pasado, acabando la primera vuelta, y que el equipo no termina de ganar de una vez por todas un par de partidos, que lo serenen, que lo tranquilicen. Y vamos a ver si empieza la racha cuanto antes, y yo creo que sí, sinceramente toca ganar y vamos a ganar. Bueno, me había dejado nada más que el 3-0, pues vamos a decir un 3-0. Pues tres, Oño, hoy... Sí. Este año el, el Torrevieja Vieja me imagino que sigue teniendo un presupuesto, pues eh... sí, del del mismo nivel del año pasado. Incluso Va, vamos un poco ver, un, inferior. Un sí. momentín, sí. vamos a centrarnos en la tertulia después. Enseguida hablaremos del Torre Vieja, de la Origuela, sí. y rivula, de lo demás. Vamos a terminar la porra y, y luego tenemos más tiempo para hablar de, del Torre Vieja, qué le está pasando, el presupuesto y estas cosas. Liga Sobal de balonmano Torre Vieja Frigoríficos Morrazo. Y por ahí ese sonido oigo que es Tony. Antonio Marín, que está jugando con una monedita Ah, bueno Eso es que está viendo a ver si le sale cara o cruz No, Antonio Marín sí, Lleva sí, todo el programita, si sí, está jugando sí, sí. ¿Qué te ha salido, Antonio? Cara o cruz Cara, cara Cara, eso quiere decir que ganamos, ¿no? Seguro ¿Cuánto? Porque ganamos de tres Más tres, muy bien <risa> Alberto Hay que ganar ya, ¿no? Eh, más dos Más dos Investigador Más uno uh -huh. uh, Yo voy a decir Más cuatro Y ya mucho es, pero bueno, ojalá, ojalá Antonio Salas Yo más cinco Tony Menos uno Pedro Bueno, pues hombre, son muchos, pero más seis Alberto Relja está en la misma situación que, que el de fútbol Hay que hay que sacar dos puntitos de donde sea Ajá uh -huh. Y Almoradí, Pedro Alonso Niño-Moguer, de División de Honor B de Balónmano. ¿Toni? ¿Pero juega en casa o fuera? En casa, en, en casa. casa. Sí. Más tres. Más tres. ¿Antonio Marí? Más cinco. Más cinco. Yo voy a decir más dos. Eh, ¿Alberto? Más cuatro. Eh, más cuatro, sí. ¿Antonio Sala? Más uno. ¿Pedro? Más seis también. Investigador Deportivo Empate Empate Bueno, pues ya tenemos la porra hecha Despedimos al Investigador Deportivo No queremos entretenerlo más Oye, estrujate bien, ¿eh? No te preocupes que lo haré el domingo No te preocupes, ya, ya lo veréis Oye, lleva cuidado a ver si se te ha quedado el teléfono pegado a la oreja, ¿eh? <risa> no, que va, que va, no Venga, Venga, hasta luego Hasta luego, adiós Bueno, pues ahora es el momento de entrar ya de fondo en lo que es, entrada a fondo, en lo que es la tertulia y ahora sí que eh, no, os yo, dejo que habléis lo que quería, queráis, Yo sí. quería preguntado lo del presupuesto sabiendo que era bajo. Porque para un equipo que depende mucho del estado de ánimo, los equipos que tienen un presupuesto bajo, yo pienso que depende mucho de ello. Eh, es muy peligroso colocarse en la cola cuesta mucho, muchísimo salir de ahí es decir, eh, por poner un ejemplo el, el Jerez que se está colocando ya en la cola en primera, lo va a tener en chino, va a salir de ahí en cambio cuando un equipo grande por las circunstancias que sea, se coloca en la cola pues siempre tiene un equipazo y en cualquier momento dos resultados positivos le puede hacer salir por eso decía yo que el Torrevieja necesita ganar y, y comentaba cuando da el resultado del balonmano <coughs> que es una circunstancia parecida a la del Torrevieja Porque el Torrevieja normalmente las campañas las ha empezado con sus buenos resultados, ganando los equipos que les tiene que ganar. Y, y sería malo que el Torrevieja volviera a perder en casa este partido porque se colocaría en la cola de manera mmm, peligrosa. Y me parece que es una dificultad muy parecida a la que encuentran ahora mismo los dos equipos, con dos presupuestos en sus categorías, más bien bajos. Y, y que les podría ocasionar colocarse en la cola y costarle muchísimo salir. Yo me imagino que Antonio uno y el Antonio el otro, que cada uno son diríamos especialistas en su y están muy involucrados tanto en el fútbol como en el balonmano. No sé qué piensan de esto, pero creo que a lo mejor están por el estilo. ¿no? Sí, sí, tiene razón, completamente. Es un equipo que se basa en la entrega de sus jugadores, porque el sistema de juego, yo sigo diciendo... En su entrega, perdón Antonio, y en, en el aspecto psicológico, que sabes que es muy importante en el deporte. Porque ¿qué pasó a final de la temporada pasada, cuando el equipo enceso? cogió la racha? Claro, tenemos que ganar, tenemos que ganar como sea, aunque sea Boca, ganamos 0-1. Da igual, vayamos a Catarroja, hay que ganar allí. Y ganábamos. Esa moral que tenían por conseguir lo Ese que parecía una utopía. Sí. Claro, no tiene por qué reproducirse la parte contraria, estamos empezando, sencillamente yo creo que se ha dado una serie de circunstancias, también tengo que decir que la temporada ha sido muy irregular en el sentido de que no ha habido quizá un equipo titular que podamos decir, mira, este es, pero una vez que ha empezado la temporada, yo tengo que decir que el Toledoja tiene más herramientas de construir juegos, es decir, en la capacidad ofensiva de combinar Y de recursos para marcar goles Tiene más que el año pasado Otra cosa es que las cosas no estén saliendo O que el año pasado De los menos recursos que para mí teníamos Se le sacara más partido Yo creo que puede ser racha de que se tranquilicen De que salgan una vez las cosas bien Y en cuanto No digo que vamos a repetir lo del año pasado Porque seguimos siendo el equipo modesto También hay que decirlo Tenemos la comparación Que está fresca hace unos meses Y no podemos esperar que se repita o que se aspire a repetir, no ya por este comienzo de temporada, sino por los números que son los que cantan y los presupuestos están ahí con equipos contra el Querveyente, contra el Olímpico de Jativa, que visitamos el otro día, y contra otros otro que siempre dan la sorpresa. Ahora, que yo creo que este equipo tiene madera para mejores resultados, no digo para estar arriba, sino para estar como mínimo, como mínimo a estas alturas en medio, pues por supuesto que sí, y sigo diciendo que hemos tenido opciones de ganar los cinco partidos que hemos jugado, los cinco, no es que uno te haya avasallado o te haya apabullado porque era mejor que tú, sencillamente que ha aprovechado mejor sus ocasiones o ha tenido esa tranquilidad en momentos clave que nosotros no hemos tenido sí. lo preocupante es que según pasen las jornadas si esa tranquilidad no llega, pues la bola de nieve se hace más grande claro y eso es lo que te comentaba, es que el estado de ánimo va a ser eh, todo lo contrario y entonces no se va perdiendo la confianza y en un momento en el que el balón da en el palo y se sale y en cambio cuando está con la el camino bueno con el viento a favor pues da en el palo y se mete y eso es lo que suele pasar ¿eh? entonces los equipos con un gran poder mmm, económico en este caso se transcurre se se, se transforma en deportivo pues suele pasar que, que a la larga salen por lo menos salen del de no es decir, por eso decía yo que en la situación del Torrevieja que van cinco partidos solo pero que hay que intentar y ver si acompaña un poquito la suerte y en un par de partidos por lo menos se cambia la dinámica no es decir, porque llega un momento en el que tienes una dinámica perdedora y que no sales y que te pongas como te pongas que no ganas o sea, que sencillamente es que ocurra justo lo contrario que salga un mal partido pero que se gane sí, sí, sí, no estoy. yo estoy hablando de victoria fíjate, no te he comentado en ningún momento es que hay que jugar bien, no, no, no, a lo mejor ahora mismo el Torrevieja necesita jugarme peor que jugar los anteriores partidos y ganarlo Y al, y al equipo de los malos yo creo que le pasa algo parecido. Pues eh, sí, mira, eh, antes de nada yo quiero decir que yo, yo estoy convencido de que el equipo va a mantener la categoría. El equipo ha jugado tres partidos. En Valladolid el equipo no jugó mal. Los otros dos partidos eh, el, el miércoles perdió en Zaragoza de un gol que ya tiene mérito que tiene mérito y aquí perdió de un gol eh, contra contra el logroñés que, que vamos está en Europa eh, no tampoco. Eh, pero eh, ocurre lo que tú has dicho mira eh, vamos a ser realistas eh, cuando cada año se rebaja más el presupuesto claro, claro, que por, hay... porque hay que hacerlo ¿eh? o sea que yo yo me quito el sombrero ante el trabajo de, de alfredo y su junta directiva vamos eso vamos yo lo sé que mejor imposible pero claro si no hay no hay y entonces cada año claro llega un momento llega un momento que manolo por buen entrenador que sea de la chistera no saca conejos Claro. Entonces, claro, evidentemente Tú no puedes tener eh, un jugador Por ejemplo, como teníamos el año pasado de, de, Como el danés Ya no sé, en que cobraba 90.000 euros Tú no te puedes permitir eso Pero claro, ese jugador, ¿qué pasa? Ese jugador, cada vez que se levanta, te atrae a la defensa uh -huh. Te crea huecos porque los defensas salen claro, claro. claro, ahora ya no tienes eso Entonces, uh -huh. defender al Torrevieja Es... Eh, Vamos, no ha, no hay que ir a la banca Claro Claro. ¿Me, ¿Me entendéis, no? ¿Por qué? Porque tú no te puedes permitir el lujo de tener eh, a ese tipo de jugadores desequilibrantes. Claro, Entonces, no sé. claro, cada, sí. cada año le quitas un pellizco. Cada año le quitas un pellizco. Sí. Entonces, claro, va y al final, justo, cada, justo, al final, justo, justo, justo. Pues te puedes encontrar con que llegue el último año en el que ya le has pegado tantos pellizcos que... Hombre, eh, ¿os acordáis que yo os dije que eh, Vieira, el, el argentino este, que me parece... Sí. Que, que lleva una progresión tremenda. Lleva una progresión tremenda y está siendo el máximo goleador este año. Pero uh -huh. el año pasado no jugaba, ¿eh? no salía. Y claro. estaba en el equipo. ¿Me entendéis, no? Claro, claro. Es decir, que estamos hablando de que el, el, uno eh. de los mejores jugadores de este año es un reserva del año pasado. Eh, efectivamente. Y eso se nota. No, si esto vuelve bien a colación también... Esto eh, eh, sí, es claro. Y podemos mezclarlo también con el, con el Orihuela actual, que por eso he dicho yo que estaba haciendo las cosas muy bien y que estaban saliendo las cosas muy bien. Es que Le pasa igual, es decir, el Orihuela tiene este año un presupuesto en futbolistas, en futbolistas, este año el Orihuela tiene un presupuesto que el año pasado lo cobraban 3 jugadores claro, te de tu dato, eh, el, cuando... estoy diciendo, el año pasado entre 3-4 jugadores como mucho, y creo que entre 3, que tengo a 3 bien más o menos fotografiados ...cobraban lo que este año cuestan cuatro... ...lo que cuesta todo el presupuesto en futbolistas... ...estoy hablando de... ...y de momento están dando... <coughs> una, ...entonces por eso lección, digo que lo no Orihuela... ...lo que nada. le está viniendo... ...ojo, no quiero meter ahí a, al entrenador... ...y al cuerpo técnico... ...que vamos, que... Que lo que cobra el entrenador y el cuerpo técnico de este año Lo cobraba el año pasado el último jugador sí, de la eh, plantilla eh, eh, sí. Y eso está claro Y eh. que lo han arrancado bien, Antonio Efectivamente Ahí voy Y, y bueno. que los jugadores Y lo... están cogiendo cada vez más moral Por eh, cierto, un, un perdonar que hago un inciso eh, Ahora que está hablando Pedro de este tema, de Loriguela Quiero decir que para el partido del domingo frente a Logroñés eh, Quizá la línea que más eh, conjuntada había mostrado Loriguela hasta ahora Que era la línea defensiva Va a tener dos bajas importantes La de Ripa por sanción Y la de Benjack, Benja por lesión ¿no? Que está lesionado, que no se recupera para el domingo que Sí, parece, ha y, me parece bien A lo mejor si fuera un partido en el que no vuelves a jugar Hasta dentro de una semana o dos semanas Pues me parecería bien que a lo mejor lo hubieran forzado eh, Si lo infiltran que Las historias, ¿no? Hmm. Pero es que hay que tener en cuenta que la juega el domingo en Logroño El miércoles aquí con el Denia Que va de los primeros Y, y, el con el y, al, y tres días después el domingo con el Alcoyano Vaya, que va partidos. también el tercero por ahí Oye, por qué hacemos la porra el miércoles? De todas formas, esto le, le puede venir porque muy no, bien a Orihuela Para ya. seguir cogiendo ritmo, ¿eh? Porque a falta de pretemporada No, pero eh, es lo, lo que hablamos de, de, de lo que es Fíjate, eh, o fijaros, o que, Antonio lo, lo que es la moral Es decir, el Orihuela, el otro día Jugó el cuarto partido de la temporada Ajá uh -huh. Bueno, pues es el cuarto partido de su pretemporada Es decir, estamos hablando de un equipo Que no había jugado ni un partido de pretemporada sí, un sí, equipo... sí. Claro, no me extraña que el otro día no Cuando eso... el entrenador en la rueda de prensa uh -huh. Se ve que quiso como echar el freno Pero Y dijo, que yo... dice, este equipo que Lo oí ayer precisamente, repitieron el partido Y uh -huh. tuve el gusto de ver la rueda de prensa entera Y dijo, este equipo, señores estamos por encima de nuestras posibilidades. Sí, sí, sí, yo sobre sí, eso sí, sí. recordaré que, además, que lo dije. Sí, Perdonar un segundo, un segundo. No solo no solo eh, el equipo no ha hecho pretemporada y estos cuatro partidos de liga es su pretemporada, sino que además Muchos de los, de los jugadores que están eh, de titulares, incluso en, eh, en estos cuatro partidos de temporada, llegaron en la última semana. No, no, llegaron el jueves sí. y se jugó el domingo el partido. Por, por eso yo recuerdo que dije que como en la Orihuela no le salga partido, una buena ¿eh? temporada, deberíamos replantearnos el asunto de los amistosos de verano, porque para mí son, vamos... Sí, ¿no? No, no ¿Sabes para lo que vale? Por lo que yo, por ejemplo, mira, el otro día, y repito lo, la rueda de prensa, ¿no?, que dijo tres o cuatro cosas muy interesantes, porque Pato está dando destellos de... de de de cosas como de entrenador ya muy viejo, ¿no? Es decir, lo fácil para él había sido ponerse delante en del micro y decir, "Señores, maravilloso", porque la gente salimos del Campus Record encantadísimo, no, no encantadísimos eh, de, Desde luego, Pato <coughs> tiene madera de entrenador, sino ah, por el que... resultado, no solo por el resultado, sino por el juego que hacía años que el Orihuela no había jugado un partido y, y, como el que jugamos el otro y día. Y le teníamos ganas al Sabadell también, Aparte, que que no había no ganado nunca. El... Pero encima es que a lo que voy es que el chaval aún va y dice Es que a nosotros nos quedan de dos a tres semanas para estar al máximo, como está el resto de los equipos. ¿Por qué? Porque la pretemporada nos ha hecho. Entonces los partidos pretemporada, Antonio, y yendo a lo que tú comentas, es que efectivamente son partidos para simplemente conjuntar, para para para llegar al principio de liga y estar en condiciones. Pero bueno, eso esto que está haciendo Lorihuela, yo creo que es más bien pues un poquito de, de, de, de no sé qué, porque no tiene una explicación un, clara. Una no una, explicación una cuestión, clara. Pedro. Eh... Tú quién crees que va a jugar en puesto de arriba? Complicado, eh. Hombre, el, el problema, yo creo que vas a tener que sacar al otro central que tiene, un tal Quintana. Digo uh -huh. un tal Quintana porque vino no también jugado, la última semana y como no ha habido partidos ni para uh -huh. probar ni leche, pues este jugador lo tendrá que echar sin saber Javi cómo, cómo, cómo juega en, cómo juega realmente en un partido de competición. Pues no lo ha visto ni en amistosos. Y de lateral y un lateral, pues yo pienso que si no tiene ninguno, que creo que no lo tiene ¿cierto? No. Pues me equivoco mucho o igual juega Fleky. Uh -huh. Podría ser. De hecho, lo hizo en de, tras la expulsión de, de, de, Beña, de Ripa, de Ripa de eh, se puso en esa posición y lo hizo. Bueno, la verdad es que no. Flecky estuvo muy bien todos muy los bien. partidos. ¿eh? Y, y estamos hablando de que tiene tres o cuatro jugadores de aquí de la casa, dos de ellos jugando prácticamente todos los partidos, como son fleki y, y, y, y, ojo, y Micro uh -huh. conocido en Torrevieja sí. porque lo firmaron. Pues Micro lleva un partido en la segunda parte del primer partido uh -huh. y dos de titular. Y jugando el chaval, pero que muy bien. Y y si la gente supiera lo que ese jugador cobra que yo no lo sé con la actitud pero pongo las manos al fuego que no cobra 500 euros no, seguro no no seguro eh es decir, no cobrará 500 euros o como mucho llegará a los 500 euros es para que vean lo que estamos hablando que hay veces que que, que te metes con jugadores como Lorihuela tenía el año pasado o anteriores que te que sí. te sí. llevan a la ruina y, y estuvo en la cola toda la temporada que llevan once partidos nada. en sí, casa sí, y sí, ahora yo, mira yo... ha jugado dos y ha perdido uno que no se lo mereció que fue a la semana de empezar a formar el equipo lo con el derrotor que va al primero por sí. cierto Y, y el otro día hizo... Pero es que el otro día la gente salió muy satisfecha de los arcos porque el juego, es decir, uh -huh. era juego de toque. Y el la juego de jugar, el y... balón por las bandas. Los jugadores se dejaron el pellejo. Sí. Había jugadores que en los últimos 10 minutos estaban para sacarlo en carretón, como yo digo. Porque no, claro, sí, no hay, hay una cosa clara, Pedro. físico para aguantar 90 minutos. Hay una cosa no clara. Eh, hay una implicación dentro de esa plantilla... <ríe> Sin lugar a dudas. Eh, extraordinaria. Es una nota. implicación que, que eh, empezó en el momento en el que los jugadores de la pasada temporada, que continúan ahora mismo en el equipo, perdonaron más de la mitad o la mitad de la deuda que el club tenía con ellos. Ahí ya se vio esa implicación porque otros no hubieran perdonado, o perdonan y se van y no quieren saber nada. Ellos perdonaron y se quedaron. ¿Tú sabes lo que perdonó Juan Navarro? No. Más de 20.000 euros. Pues fíjate más de 20.000 euros Juan pues, Navarro pues y se está dejando el pellejo todo Sí sí sí el sábado el, el otro día fue una cosa impresionante bueno Navarro es que vino una campaña de invierno creo recordar y desde que vino uh -huh. se ha dejado a piel entonces ese tipo de jugadores de ya que unir 20.000 mil euros sobreve joda ese tipo ese tipo de jugadores ya veteranos Ricardo Juanma benja navarro ese tipo de jugadores ya veteranos que han tenido esa implicación y ese ejemplo de perdonar esas cantidades y seguir en el Orihuela es lo que hace que la juventud que se ha mezclado con eh, con ellos en esta plantilla pues lógicamente tengan que volar porque porque tienen un ejemplo y un listo y los otros y los jóvenes vuelan y todos los veteranos están Exactamente. haciendo lo que están haciendo dejarse el pellejo. porque ¿no? sí. sí, sí, sí. dices tú que es que la parte de atrás es la más la que se nota, claro, es que es lógico, es que uh -huh. la parte de atrás está Ricardo del año pasado, Juanma lateral derecho uh -huh. del año pasado, Benja uh -huh. del año pasado. Eh, eh, Juan Navarro del año pasado y luego le han metido Carmelo este este, chava, este chaval, bueno, chaval ya con treinta y tantos de gol, uh -huh. que está haciendo un, ha empezado una temporada extraordinaria y luego Ripa, que sí que tiene buena edad que viene de uh -huh. jugar en segunda, el año pasado jugó un montón de partidos con el Huesca y que hizo el otro día un partido también con una pena que lo expulsaran, pero bueno si expulsar le van a expulsar a más de uno sí, que sí, la parte sí, sí. de atrás es una parte veterana, dura Mira, sin duda y... alguna eh, yo pero lo digo, o se no ha salido se... te tema con sí. el tema de, de que no es lo mismo colocarte en la cola con un equipo humilde que pegársela no, claro. en la cola con el equipo, por ejemplo, ese Atlético de Madrid en primera, que ahora mismo está ahí bajo nadie uh -huh. duda de que a lo ya no a lo mejor no juega la Champions, pero coño, no se va a quedar en la cola. Pero de el Gérês depende, ojo, va. al Zaragoza, a Betis. Yo hablando de descensos sí. eh, hombre, tendría que ser una cosa, pero el Gérês tiene todas las papeletas sí, Jerez, porque antes de irse, que se ha colocado en la cola. Por supuesto, Antes Jerez, de irse, el Tenerife ha arrancado y se ha metido ahí. Ya perdonar un momento antes de decir Pe pero y, es que y, normalmente, no. perdona, el que yo diga Normalmente el 90% de los casos eh, al final dos y dos son cuatro y cada uno a su sitio Exacto, sin lugar a sí, dudas sí, por eso te digo que lo que llevas cocheado no es no efectivamente bien. escuchar que no vamos Pedro eh, sabes quién es Luis Linebatch Line mhm uh -huh. Pues si te digo la verdad me suena ese apellido Pedro pues Lain, es no me el me responsable del departamento de análisis de, Invertiga de investigación Uy. del deporte base del Fútbol Club Barcelona ayer lo tuvimos en directo en, en este programa porque daba una conferencia pues en, en, Almoradí, creo, en Almoradí sobre eh, la formación del deportista como tal y como persona, y precisamente estuvimos hablando de ese tipo de cuestiones. En la plantilla que el Orihuela tiene hoy en día ya no es buena en cuanto a lo deportivo, que lo es, sino también en cuanto a la formación de personas, eh, la formación, digamos, Medio eh, minuto. Bueno, medio minuto. Eh, eh, digamos, humana de, de sus componentes. Y eso mm -hmm. es lo que está haciendo que funcione bien. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Yo pues creo sí. hay un muy buen grupo. Y ahí está Pato, que es el que está ayudando ¿Sí? también. A 15 a segundos. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros una vez más, a todos vosotros, a la audiencia también. Buen fin de semana a todos y hasta el lunes.